Europa es ahora el epicentro del coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud. España, la nación más afectada de Europa después de Italia, declara el estado de alarma desde este sábado y por un periodo de 15 días. El gobierno español decretó estado de alarma para frenar la propagación de la COVID-19. Matinal Cadena s e r Con Enrique García. Hace un año, desde que cambió todo, era 14 de marzo. Ese día, el gobierno decretó el estado de alarma, el segundo desde que vivimos en democracia. Era sábado, lo recordarán. Desde Italia nos llegaban noticias de 175 muertos. Aquí en España habíamos registrado 136 desde el primer fallecido. Entonces teníamos 12 casos por cada 100.000 habitantes, la famosa incidencia acumulada. Dentro de los hospitales. Los primeros días fueron extraños porque tampoco sabíamos muy bien cómo utilizar las EPIs, no, no había suficiente mascarillas. Otras veces, que había poco material y simplemente、pues、hacíamos la entrevista desde lejos, pero para, no, para, bueno, para mantener la distancia de seguridad. Es Gina, es residente de psiquiatría en un hospital de Barcelona. El COVID entró en los centros de salud y en los hospitales cuando los sanitarios no tenían apenas instrucciones y tampoco material para protegerse. El virus era ya una realidad en los centros cuando afuera, tras el anuncio del estado de alarma, la primera reacción para muchos. Fue a acudir a al supermercado. Muy conocido aquí en l o s a p i é s que es verdad que, es cierto, que tiene cierta afluencia de público, pero no tanta como las colas enormes que estamos viendo ahora mismo, Pepa. La gente todavía... Ante las aglomeraciones de personas detectadas en las inmediaciones e interior de determinados supermercados, recomendamos a los ciudadanos extremar las medidas de prevención. Los suministros básicos están garantizados. La palabra confinamiento empezó a sonar por todos los rincones de Europa. Todas las tiendas permanecerán cerradas en Alemania, salvo aquellas que vendan comida y bebida. El primer día de aislamiento ha transcurrido con normalidad, aun cuando la movilidad está limitada a cada municipio italiano. España se confinó, como sabemos, el 14 de marzo, pero para la mayoría, el estado de alarma había comenzado horas antes, con el anuncio del presidente.、En、un consejo de ministros extraordinario.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 Eran las 3 y cuarto de la tarde del viernes 13. A esas palabras le sucedió el periplo de muchos para volver a España. Mira, me pilló como estuvo de estado de alarma en la India. Fue un poquito una situación tensa y decidí. De... Me dio una amiga mía un número que ella estaba viajando por otra parte de la India y se puso en contacto con el consulado de Mumbai. Hablé y llamé al consulado de Mumbai y la chica que estaba ahí al frente de a q u e l l o me dijo: sal de la India ya. No sé cómo no l o ha hecho todavía. Esto es una crisis global, es una pandemia. Es Guillermo, nos cuenta que en la India, antes de volver, vivió el estigma que muchos pusieron de relieve durante los primeros meses de la pandemia. Es verdad que se empezaba a notar ya un poquito de tensión con la población local, ¿sabes? Que muchas veces la gente te gritaba por la calle coronavirus,、eh, te rechazaban en muchísimos sitios, Roy, a lo mejor te ibas a coger un taxi, un tuktuk, un Uber o lo que fuera y te decían, no, no, corona, corona, y te gritaban corona en la cara. Hubo noches que nos daban patadas desde las motos, cuando volvías a t u h o t e lo que volvías a t u hotel, lo que fuera. Se notaba mucho que el coronavirus había llegado desde fuera n o y lo había traído el turista. ¿no? Ese 14 de marzo de 2020, el Boletín Oficial del Estado comenzó a marcar nuestras vidas y surgieron las preguntas: ¿Mi trabajo es esencial? ¿Puedo visitar a un familiar enfermo? Además de traducir la, pues, la avalancha de normas que, que llegaban, porque había voz a cualquier hora y, y cambiaba todo el rato, nos llegaban centenares de, de preguntas cada día. ¿no? Y, y lo que hicimos en Cibio fue abrir un consultorio en el que respondíamos. Todas esas preguntas. Primero, la mayoría estaban centradas en qué se podía hacer y qué no. Y aunque pueda parecer algo frívolo, en realidad no lo era. Ese va a Belmonte, es periodista y es autora del BOE Nuestro de Cada Día. Aumentaron las llamadas también a los colegios de abogados, como al de Valencia. La ciudadanía demandaba asesoramiento, eran temas laborales, ERTES, despidos y prestaciones de la seguridad social. Temas de arrendamientos, es decir, si había posibilidades de disminuir el, el pago de las mensualidades. Muchas preguntas venían también de los establecimientos que echaron la persiana sin saber cuándo la volverían a levantar. Lola sigue teniendo un bar en Sevilla. Y tuvimos que cerrar el bar y meternos en casa. Ya estaba todo preparado, porque al ser fin de semana, pues、eh, las cosas se tienen preparadas con anticipación. Las carnes descongeladas, las ensaladillas hechas, los guisos preparados. Entregamos al banco de alimentos todo lo que no era perecedero a corto tiempo. Regalamos las bolsas de, de leche del día. El decreto también revolucionó las aulas o las casas de los profesores y de los alumnos. Sabina trabaja en un instituto de Sevilla. Fue pura improvisación. Entonces cada uno tiró en las herramientas que pudo. De alguna manera, es verdad que había profes que estaban más habilitados y había profes que por las razones que fuera no lo estaban. Hubo quien tiró de correo electrónico, hubo quien tenía herramientas. Pero... Y con las calles vacías, los fotógrafos se convirtieron n En los ojos de la sociedad, Santi Palacios recorrió esos días las residencias de ancianos en Cataluña. El debate sobre si mostrar la tragedia o no mostrarla, la postura que creo que, que tiene que ser la, bueno, la primera es la de que es fundamental mostrar la peor consecuencia de una crisis para tratar precisamente de resolverla. Y en este caso,、eh, mostrar la peor consecuencia del virus. Creo que era una prioridad absoluta y lo fue para muchos de nosotros. Ese miedo a un virus desconocido tiene muchas historias. Si solo hablamos de sanitarios, 125.000 se han contagiado desde que comenzó la pandemia. Esta es la historia de uno de ellos. Nos la cuenta Elena Berrocal. Jaime Alonso González entró en el Hospital Clinic el 17 de marzo de 2020. Su último recuerdo es el de escuchar el sonido del móvil. Su pareja le estaba llamando para saber cómo estaba. No llegó a responder antes de cerrar los ojos. No los volvió a abrir hasta más de un mes después. Yo me desperté y le pregunté qué hora es. Y ella me dijo, ¿tú por qué me preguntas la hora? Tú lo que quieres saber es qué día es. Y le dije yo, dime qué día es, María. Y entonces me dijo, hoy es 28. Y dije yo, uff, ¿cómo es posible que me haya dormido casi 11 días? Y me dijo, no. Es 28 de abril. A partir de ahí empezó la recuperación y finalmente en septiembre volvió a trabajar, aunque sin atender a pacientes COVID. Intenté atender pacientes con COVID, pero se me hacía demasiado difícil ver que en algún momento tenía que dejar de, de insistir con una persona que sufría. Y no era capaz de asumirlo porque yo pensaba que si、eh, hubieran parado conmigo, yo no hubiera salido adelante.